La Radio de Elche. Son las 9 de la mañana, tenemos 12,3 grados de temperatura y les damos la bienvenida al programa La Glorieta de este jueves 8 de abril. Aunque parezca increíble, el plan de vacunación vuelve a sufrir un nuevo revés. Ahora Sanidad ha acordado no vacunar con AstraZeneca a los menores de 60 años y no aclara si se les va a suministrar la segunda dosis de esta vacuna a los que ya tienen puesta la primera, que es el personal esencial como las fuerzas de seguridad y emergencias del Estado, así como el personal docente y no docente de los centros educativos. Esta vacuna seguirá siendo esencial para el proceso. Eh, ...general de vacunación masiva porque la Agencia Europea... Del, ...del medicamento lo avala al asegurar que sus beneficios... ...son mucho más que los riesgos De acuerdo que en el prospecto... ...se añada que los trombos son un efecto secundario muy raro. Pues así están las cosas, la Agencia Europea recomienda... A ...AstraZeneca a pesar de ver un posible vínculo entre la vacuna... ...y los casos infrecuentes de trombos y esto sucede un día después de que el presidente del Gobierno asegurase que se podría conseguir la inmunidad de rebaño a finales de agosto. España decide suspender la vacunación con AstraZeneca a los menores de 60 años, no entre los de 60 y 65 años. Confiemos en que lleguen más vacunas al país y se pueda acelerar este proceso. Recordamos que en el Che se han vacunado... Entre este martes y el miércoles, en el Polideportivo del Toscara, casi 6.000 personas con AstraZeneca, menores de 65 años, nacidos entre el 56 y 57. Mientras que el pasado mes se vacunaron a 9.000 personas, entre profesorado y personal no docente de los centros educativos de Elche y en el pabellón Esperanza Lag. En Elche, además, el Hospital General... Se ha quedado sin pacientes COVID en planta, solo tiene uno ingresado en UCI y el Vinalopo tiene cinco en planta y tres en UCI. La tasa de incidencia sigue siendo muy baja, estamos alejados de la zona de riesgo. Hoy el presidente Chimo Puig comparecerá ante los medios de comunicación tras la reunión con la Comisión Anticovid, por lo que estaremos pendientes de sus declaraciones sobre las posibles restricciones, si es que habla de ello, que podrían levantarse a partir de la semana que viene en la Comunidad Valenciana y las que podrían quedarse tras el 9 de mayo, día en que podría terminar el estado de alarma en todo el país, según anunció ayer Pedro Sánchez. Hoy, en nuestro programa, además, en unos minutos hablaremos de las consecuencias económicas que nos está dejando esta crisis. Abordaremos eh, el colectivo de las empleadas sin hogar, de la industria del calzado. Seguiremos con la celebración del pueblo gitano, hoy 8 de abril. Y terminaremos, por ser jueves, con ese rincón gastronómico de Manoli, Guilaber y Nieves Gil. Eso será sobre las diez y media de la mañana. Y para comenzar la glorieta, lo hacemos siempre con música. En esta ocasión, escogemos a una de nuestras cantantes preferidas, Rosalén y Busque. Un árbol viejo partido en dos Las puertas a este viaje interior Los senderos tienen forma de serpiente, tienen piedras curvas y señales que te pierden. Las primeras dudas las lloraba el cielo, debes enfrentarte sola y no tener miedo. Descargué el exceso de beso, me quedé con el alma en los huesos, llene de aire el cuerpo, y busqué, y busqué, y busqué hasta.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 ¿Qué haces cuando alguien te gusta? A. Sales corriendo. B.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 Pasan ocho minutos de las nueve de la mañana y seguimos escuchando la música en esta ocasión de una cantante más cercana a nosotros, la ilicitana Alba Reche, que ha lanzado un nuevo disco, La Culpa. Me dejé ir y fue inevitable ver qué pasaría. Fuiste, creí que fue verdad lo que senti. La culpa es mía, que no quise darme cuenta de que no sabes querer. La culpa es solo mía, tengo que aprender. Ahora que tiendes a pasar sin mí. Ik ben niet zo'n pak, 101.4 Teleelch Radio Marca La Glorieta con Rosmar y Alonso Son las 9 y 12 minutos de la mañana y comenzamos la primera entrevista en el programa La Glorieta Les eh, contamos que el pasado martes 30 de marzo Se celebró el Día Internacional de Empleadas del Hogar y la Mesa de Empleo Doméstico de la provincia advirtió de los pocos derechos conquistados y los muchos efectos que la pandemia ha dejado en sectores tan feminizados como el sector del empleo del hogar. Pues bien, para hablar de ello tenemos con nosotros a María Prío, ella es responsable de empleo de Elche Acoge. Muy buenos días, María. Hola, muy buenos días. El che Acoge está eh, dentro de esa Mesa de Empleo Doméstico de la provincia, pero ¿qué otras entidades acompañan a El che Acoge? Sí, desde el inicio de, de la constitución de la Mesa ha habido diferentes entidades. En estos momentos también participa aparte parte de nosotros Cruz Roja, Cáritas, UGT y Comisiones Obreras. ¿Y, y por, qué, por qué estas entidades, eh, que normalmente usted, eh, que, qué pasa con el sector de las empleadas del hogar, para que Caritas eh, esté participando, Cruz Roja, que normalmente suelen tener un carácter benéfico, y, y ustedes, concretamente al Chacoge, que se dedica a la población inmigrante? A ver, eh, se constituyó esta mesa con eh, diferentes entidades que contaban entre las personas que atendían. ...con gente que estuviera trabajando dentro del servicio doméstico. Eh, como ya he dicho, ha pasado diferentes entidades... ...incluso representantes eh, de, de empleadas de hogar. En este momento no están, pero estuvieron. Entonces, eh, nosotros consideramos que por el trabajo que nosotros hacemos... ...trabajando con personas que están dentro de ese sector... Eh, ...necesitamos, por un lado, dar voz... ...y, por otro lado, sensibilizar sobre, sobre en qué condiciones están trabajando... ¿Y qué cosas podemos hacer para, para mejorar esas condiciones salariales, bueno, salariales eh, precariedad a nivel eh, de no contratos de trabajo, seguridad social, etcétera? Hay una serie de condiciones que ya llevamos tiempo detectando y que en los últimos años, no solamente a raíz del COVID, sino ya llevamos un par de años en los que hemos visto que ha ido empeorando muchísimo la situación de las empleadas de hogar. Eh, si están ustedes trabajando, entonces ¿cuál es el perfil de la empleada de hogar? Nosotros en el Chacoje eh, trabajamos principalmente con población migrante. Eh, además, las empleadas de hogar, eh, están muy, eh, la población migrante está muy sobre representada. Hay un porcentaje muy alto de personas que trabajan en el servicio doméstico y dentro de eh, las internas, por ejemplo, son la mayoría. Eh, por eso, muchas de las personas con las que nosotros trabajamos han trabajado dentro del servicio de hogar familiar, independientemente de la, del trabajo que desempeñaron en su... En su, en su países de origen o de la formación que tengan, es llegar aquí a España y muchas, estamos hablando en los casos que nosotros atendemos, pues del 80-90% se dedican al, al servicio del hogar familiar. ¿Y eh, cuál es la situación de las condiciones de trabajo? En la gran mayoría, ¿qué, qué, ¿Qué derechos se han podido conquistar? Pues a ver, eh, en 2013 hubo una reforma y cambió un poco el tema de las contrataciones, con lo cual sí que se empezó a ver una mejoría, eh, se empezó a hacer más contrataciones. Eh, hasta el momento muchísimas personas están eh, trabajando sin dar de alta en la Seguridad Social y sin contratos de trabajo, con lo que todo ello supone. Supone que luego no, no puedes eh, poder eh, demostrar o poder, eh, si no te pagan o si o si no te dan las vacaciones, o poder eh, defenderte de alguna manera, ¿no? En general, las empleadas de hogar, eh, como decía, no, no están contratadas, muchas de ellas, con lo cual no están dadas de alta la seguridad social, eh, perciben salarios por debajo del salario mínimo interprofesional, el caso de las internas ya es, eh, es bastante sangrante, eh, no se tienen derechos muchas veces a esos días libres, a… A, a vacaciones, incluso, eh, nosotros una de las cosas que hacemos es informar sobre los derechos y explicar que tienen derecho a un mes al año de vacaciones. La mayoría te dice: Mira, eso yo no, no lo he visto nunca. Eh, también, una de las cosas que es bastante. Eh, es una de las cosas que nosotros estamos demandando es que tengan derecho al desempleo. A día de hoy, ninguna empleada de hogar, aunque esté dada de alta en la Seguridad Social, tiene derecho al desempleo. Es decir, no puede cobrar paro. Eh, muchas de ellas también si pero, están dadas de pero alta ¿Por qué no puede cobrar paro? ¿Porque no cotiza lo suficiente? Porque no cotiza al desempleo. Con lo cual, al no cotizar al desempleo, no tiene derecho luego a cobrarlo. ¿Pero quién paga las cotizaciones? ¿La empleada de hogar? ¿Quién la contrata? Pues la, el, el empleador o empleadora son los que tienen que pagar esas cotizaciones, aunque en muchos casos eh, detectamos que son ellas las que lo están pagando descontándolo de ese salario que cobran. Yeah. Es decir, eh, te voy a pagar 800 euros, la seguridad social por las horas que estás trabajando son 200 euros, pues vas a cobrar 600. Uh -huh. Eso es lo normal, ¿no? Lo que ustedes están... A, a ver, no detectando. es que, sea que todo el mundo lo haga mal, eh, porque sí que hay muchas familias que lo están haciendo bien y de hecho una de las cosas que nosotros también queremos poner el foco es que eh, en muchas ocasiones las familias no pueden terminar de hacerlo todo lo bien que pudieran, porque es bastante costoso. Eh, estamos hablando de que todo esto recae en, en particulares, no recae en una empresa. Eh, con lo cual, pues a veces el pago de la seguridad social es un, es un sobrecoste. Por eso también el foco queremos ponerlo para que existan mayores bonificaciones, eh, mayores ayudas a las familias, para que esto sí que se pueda cumplir pero no existen en la actualidad, con lo que es un lujo contratar a una empleada del hogar con todas las condiciones que usted me está poniendo sobre la mesa. El... ¿Quién se lo puede permitir? Pues ahí está el tema, que hay muchas veces que las familias se encuentran en una situación que no, no pueden llegar a pagar la, las, las cosas como, tal cual está establecido en la ley, pero es verdad que al final... El, en la que paga toda esta situación es la empleada de hogar que está trabajando en unas condiciones muy precarias. Eh, ¿Y, y la, la posibilidad, la otra alternativa, por qué no promueven que se hagan autónomas? Cambió la normativa y entonces eh, ya no pueden ser autónomas. Antes de 2013 sí que las empleadas de hogar eran autónomas, se pagaban ellas. Bueno, no eran autónomas, era una figura un poco diferente, pero algo así. Ellas se encargaban de pagarse la seguridad social y podían ir a varias casas y demás. A partir de 2013, cada empleador tiene que dar de alta la seguridad social a la persona que tenga en casa, independientemente de las horas que trabaje. Si trabaja una, dos o tres a la semana… Sí, cada también... empleador tiene que dar de alta y si tiene tres empleadores, cada uno de ellos tendría que hacer un contrato diferente de trabajo. Con lo que el coste podría ser menor, si es por hora, si solo tiene que cotizar… Es que horas. el coste va en función de, de lo que cobra la persona. Es una si trabajo 20 horas a la semana cobro lo correspondiente una proporción a lo que eh, lo que tendrá que pagar la seguridad social. Pero esas 20 horas se rigen por el salario mínimo interprofesional. Exacto, exacto. Bien. Eh, estas son las condiciones. Qué bueno que en muchas ocasiones no llega al salario mínimo interprofesional. De hecho, eh, desde hace un par de años que subió el salario mínimo. Nosotros hemos visto que los salarios han quedado en 2018. Eh, el salario mínimo interprofesional este año son 950 por una jornada completa y eso nosotros personalmente no lo estamos viendo, que esté en la calle ni que se esté pagando. ¿Y qué han visto después del 2020? Porque la crisis ha dejado a muchos hogares temblando. Exacto, exacto. Eh, a ver, en general las, eh, todas las familias han sufrido de alguna manera esta crisis de, que ha supuesto por el tema del COVID, pero las empleadas de hogar todavía una peor situación por esto que estábamos comentando. Al no haber estado muchas de ellas dadas de en la seguridad social no han podido cobrar ninguna, ningún tipo de prestación. Muchas, en, muchos, en muchos casos por miedo a contagios se ha despedido a las empleadas de hogar y se han visto totalmente desprotegidas. Y luego, por otro lado, también hemos visto casos de personas que justamente por ese miedo a contagios no han tenido los, los días libres correspondientes, sobre todo internas, que no te dejo salir de casa, no vaya a ser que te contagies y luego a la vuelta eh, contagies a la persona que está, que está, con la que estás trabajando. Uh -huh. Esto es lo que… ¿Y qué van a hacer ustedes? Porque si la situación supongo que ha empeorado para las empleadas de hogar, ¿qué, qué, qué puede hacer la mesa de empleo doméstico? ¿Para qué sirve? Claro, nosotros nuestra función principal es sensibilizar, informar. Nosotros trabajamos tanto con, con empleadores, empleadoras, como con personas que quieren trabajar en el servicio doméstico. Entonces, informamos de cuáles son los derechos y obligaciones de todas las partes pero también estamos intentando eh, ver con, bueno pues trasladarlo a determinados partidos políticos a determinadas a, a quien corresponda para ver si puede existir ese tipo de ayudas para poder eh, ayudar a las familias a que esto realmente se cumpla pero a veces eh, no no siempre se dan los casos en los que la familia no puede eh, hay casos en los que la familia sí que puede pero no considera pues que tenga que pagar lo que tiene que pagar porque bueno pues porque considera A mí muchas veces me han dicho, es que la persona por las noches puede dormir si quiere, simplemente está acompañando. Y entonces, como simplemente está acompañando, le voy a pagar 400 euros. Eh, nuestra función aquí es informar, sensibilizar de que la persona no es lo que haga en sí, sino el tiempo que está dedicando a eso. No está en su casa durmiendo, está cuidando a una persona, tiene que estar pendiente de esa persona. Con lo cual, eso es un trabajo y se tiene que pagar. Uh -huh. O sea que no, no eh, sí que es verdad que hay muchos casos en los que las familias no pueden hacerse cargo y otros en las que bueno, pues hay que trabajar esta otra parte de sensibilización. Las campañas de sensibilización son importantes. La petición de ayudas públicas para los empleadores para que tengan incentivos, eh, se refiere. exacto. A ver, existe una bonificación, pero eh, la deducción que se que se hace, que es a la, a la seguridad social, eh, es para todos igual. Una de las cosas que nosotros eh, ponemos sobre la mesa es que eh, esa bonificación estuviera acorde a las rentas de la familia, para así poder jugar un poco más con esa cantidad. Eh, familias que tengan pocos recursos puedan recibir una bonificación mayor y familias que sí que tienen los recursos, pues a lo mejor eh, esa bonificación sea menor. Es una de las propuestas que hacemos. Y otra de las propuestas por las que estamos intentando pelear es porque se consiga la ratificación del convenio 189, con el cual las empleadas del hogar tendrían derecho a paro, a prestación, porque a, a día de hoy no, no lo tienen. ¿En estos momentos hay convenio? ¿Las empleadoras del hogar están sujetas a algún convenio o no? A ver, hay un real decreto que regula todas las condiciones. Uh -huh. Pero no... Eh... Pero no hay convenio. Convenio como tal, no. Es, es un real es decreto, pues igual que el real decreto que saca el Gobierno todos los años uh -huh. eh, con el salario mínimo interprofesional. Y María, ya que estamos hablando del Chacoge y usted es la responsable de empleo, ¿tiene datos de, de cuántas consultas son las que llevan a cabo eh, a, a lo largo del año de mujeres eh, que acaban eh, trabajando pues, para, eh, en determinados hogares? A ver, nosotros el año pasado atendimos alrededor de unas 600 personas. Eh, de esas 600 personas, como decía antes, en un 90% de los casos eh, están buscando eh, trabajo dentro del servicio doméstico. Mm, no porque a lo mejor lo hayan hecho antes, sino porque ven que es una oportunidad aquí y no tienen muchas más alternativas. Entonces, sí que es verdad que hay mucha gente eh, que está buscando trabajo dentro del sector uh -huh. Y muchas veces desconocen totalmente cuáles son los, los derechos, las obligaciones. Entonces, una de las cosas que hacemos es informar. Y constata que el sector está feminizado, el de las empleadas del hogar. No hay totalmente. Hombres. No, hay algunos, hay algunos y, y, bueno, puede ser que en los últimos años se haya un poco eh, cambiado, pero en general el grueso de las empleadas del hogar eh, son mujeres. De hecho, es, las mujeres son las que tenemos el rol tradicional de cuidados, con lo cual eh, eso sigue estando ahí en las casas. ¿Y sigue siendo más, eh, eh, crece más la demanda para cuidar que para limpiar? A nosotros sí que nos llega más para, para cuidar, eh, pero también puede ser porque la gente piensa en nosotros cuando necesita alguien para cuidar. No quiero decir que limpiezas uh -huh. no, no se den pero a nosotros sí que nos llegan muchísimas más demandas que son de cuidados que de, que de limpieza. También es cierto que cuando uno busca a alguien en su casa para que limpie, normalmente son limpiezas por horas, y preguntas entre tus allegados, oye, ¿conocéis a alguien? Y entonces no llegas a venir a una entidad como, como la nuestra. ¿Y se está dando el caso de que las personas, por ejemplo, después de oír esta entrevista, muchas, muchas familias opten por contratar a esa empleada de hogar a través de las empresas de limpieza? Eh, empresas de limpieza, eh, entiendo que... Ser, no sé si refieres a servicios de ayuda a domicilio para cuidados o empresas de limpieza em, para limpieza. Eh, ¿Las empresas de limpieza que ya tienen dadas de alta a sus empleadas del hogar? De, bueno, a las empleadas de a limpieza... Ver, no, no, no sabría decirlo. Mi experiencia ya. me dice que normalmente los trabajos por horas, como no se da de alta en la seguridad social en el grueso... Eh, No, no, mm. no van a ir a parar a empresas de limpieza, creo, ¿eh? es mi percepción. Yeah. Que igual ellos... eh, seguirán haciéndose, pues eso, trabajo por horas, conoces a alguien, la llevas a. Yeah. está trabajando en casa, no le voy a dar la seguridad social, total, viene dos horas a la semana, eh, es mucho lío y, ¿Y, y, y siguen has... trabajando igual. Mm. ¿Y realmente qué... las. ¿Y a qué se arriesgan esas familias que, tienen, que, que las contratan, como tú estás diciendo? No les vamos a dar de alta, son total cuatro horas a la semana, tres, dos... ¿A qué se arriesgan? Hombre, pues una inspección, pero realmente tampoco es que haya muchas. Eh, para que haya una inspección tiene que haber una denuncia previa. Entonces ya tendría que ser que la, la persona que tiene en casa la, la denuncie o, o alguien denuncie la situación. Normalmente no suelen darse muchos casos, pero se han dado casos. De, de inspecciones que, que se han realizado. También a mí lo que sí que me ha pasado es eh, personas que han tenido un accidente laboral. Eh, por ejemplo, la última que recuerdo, una mujer que estaba llevando a, a una persona que llevaba en autobús, eh, el autobús dio un frenazo, se le cayó encima la persona y, y tuvo un problema en la espalda. Y fue la compañera la que denunció la situación, no fue ella siquiera. Entonces, pues bueno, sus casos puede dar accidentes laborales y Y bueno, pues una inspección. No es lo más común, pero podría pasar. Pues María Prío, ¿cómo celebran ustedes el 30 de marzo? Pues eh, haciendo ese comunicado para dar visibilidad a, a esta situación, que no es de ahora, pero ahora se ha visto agravada, e intentando trabajar para mejorar esta, estas condiciones laborales. Pues muchísimas gracias eh, por el trabajo que realizan y sobre todo por la información que ha dado hoy, eh, 8 de abril, una semana después de esta celebración. Muchas gracias a vosotros por darnos este espacio. 101.4, Radio Marca.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 Pues hemos llegado a las nueve y media de la mañana... ...y hablamos de otro sector, el del calzado y sus componentes... ...porque han comenzado el año, como ustedes ya saben... ...con serias amenazas con la caída del consumo, por la pandemia... ...la exclusión en el reparto de las ayudas extraordinarias europeas... ...y ahora se enfrentan a los aranceles... ...que de forma unilateral Estados Unidos ha anunciado que va a imponer... ...a las exportaciones de algunos productos como el calzado en represalia... ...por esa tasa digital que España y otros países vecinos... ...han impuesto a empresas estadounidenses... ...pues bien, para hablar de ello tenemos con nosotros... ...a la presidenta de Abecal, Marian Cano... ...la presidenta de la Asociación Valenciana del Calzado... ...muy buenos días, Marian... ...buenos días... ...los aranceles que quiere imponer Estados Unidos... Eh, ...primero, eh, ¿qué hay de certeza en torno a esta amenaza?... Bueno, pues es un tema que está sobre la mesa, que no es todavía de aplicación y por eso inmediatamente que tuvimos conocimiento de ello a través bueno, pues de algunas empresas a las que se lo había tratado algún cliente americano, pues nos hemos puesto en marcha. Es una contramedida eh, que es respuesta a los impuestos a los servicios digitales de varios países entre ellos España, y que afecta a pues, países a diferentes productos. En este caso, pues a nosotros nos afectaría, en el caso de que esta contramedida se, eh, saliera adelante, nos afectaría directamente. ¿Y, de, y qué saben ustedes? ¿Qué, qué, qué, qué, hasta ¿Qué porcentaje es el que agravaría la, eh, las exportaciones de calzado en Estados Unidos? Bueno, pues... Es, eh, la propuesta en la medida que tienen sobre la mesa es aumentar los aranceles un 25% eh, bueno eso supondría eh, es que ahí tenemos todavía tenemos diferentes interpretaciones en esta pero vamos eso supondría que el arancel pasaría hasta un 25 o un 35% algo inasumible no cuando ahora por ejemplo en el caso del calzado de piel que es la exportación mayoritaria estamos en un 10 y cuál es la el mercado está, es inasumible pero que eh, cómo golpearía esto Este gravamen eh, al, a la industria del calzado, ¿Qué, ¿qué supone el mercado estadounidense para ustedes? Bueno, pues el mercado estadounidense es el primer país extracomunitario al que dirigimos nuestras exportaciones, ya solo por eso ya es importante. Es el país que compra el precio medio de par más elevado, que también es importante, bueno, tiene un, pone en valor nuestros productos. Y, y dentro es el cuarto país destino de nuestras exportaciones, con lo cual eh, pues, eh, a, a nivel de exportaciones de España y de Comunidad Valenciana pues, pues sería, eh, vamos, la, sería muy perjudicial. ¿no? Porque este incremento pues, en muchos casos haría que nuestros productos no fueran competitivos y, y, y tomaran por otras opciones, ¿no? con lo cual sería un, mercado, un descenso en exportaciones en un mercado muy importante de llevarse a cabo esta medida, estamos hablando de una situación muy grave para el calzado, porque está perdiendo un mercado estratégico. Exacto, un mercado en el que es difícil entrar, pero ya son varias las empresas que tienen un buen posicionamiento y en el que en la política de diversificación de mercados, siendo nuestros principales clientes eh, los, nuestros países eh, vecinos de la Unión Europea, pues en, la, en esa política, Estados Unidos estaba en el punto de mira de muchas empresas para, para expandirse y crecer. Y claro, con esto, con, de llevarse a cabo la medida, pues no haría, lo complicaría muchísimo, ¿no? O sea, Tendrían que centrar su punto de vista en otro. Pero además de ello, además de, de incidir en. Eh, directamente en las exportaciones y la importancia que tiene este eh, mercado para, para el calzado español, también es importante destacar que, bueno, pues que nuestro sector, eh, por pues el fuerte posicionamiento que tiene el clúster del calzado, en el que está la, la industria del calzado y la industria auxiliar, están ubicadas y y la manera de trabajar que durante años ha demostrado la seriedad y la profesionalidad eh, también hay firmas internacionales que se han volcado en el desarrollo eh, industrial de sus productos en nuestro país y que uh -huh. bueno pues ante unas circunstancias eh, de esas firmas algunas ellas americanas eh, ante una decisión de estas características, pues probablemente eh, bueno, pues eh, hay temor a que pudieran mover sus producciones. ¿no? internacionales, a que se deslocalice de nuevo a, a Asia, se lleve toda la producción y fabricación de esas firmas internacionales. Pero, Marían, eh, es, es grave la situación, pero ¿cómo afecta concretamente a nuestras empresas del calzado de Elche? Porque ellas eh, sí han podido entrar en el mercado estadounidense… Ah, ¿cómo, cómo tenemos a, esa, esa tenemos marcas, eh, algunas de ellas muy bien posicionadas, como te decía, Estados Unidos es un mercado maduro, que se necesita inversión y se necesita apuesta y un posicionamiento fuerte de marca, pero afortunadamente tenemos algunas que están muy bien posicionadas, con una, eh, vamos, que dentro de sus exportaciones el mercado americano pesa bastante. Eh, y, y por otro lado también tenemos alguna empresa... Eh, que también trabaja para estos, no es que sea su único cliente, pero tienen entre sus clientes alguna de estas firmas internacionales. no O sea, que sí que nos afectaría, nos afectarían las dos vías. O sea, que tenemos… De hecho, Italia. la provincia de Alicante es la que, la que más afectaría, porque es la que más eh, exporta a Estados Unidos. Y la que más fabrica, por lo que has dicho, de las firmas internacionales que piden a nuestros empresarios fabricar sus, sus marcas. Claro, porque como te decía, pues ese, esa apuesta por la calidad y por la moda y, ese, y esa respuesta seria y profesional, pues ha llevado a que algunas importantes firmas, pues también, eh, bueno, pues desarrollen aquí sus colecciones, ¿no? Entonces, pues, bueno, pues también es una preocupación doble. Pues es lo que les faltaba a ustedes, porque han empezado el año con muy mal pie, eh, las exportaciones han caído, ustedes están fuera del reparto de las ayudas extraordinarias de Europa y ahora esto. Pues sí, efectivamente, a un año ya de por sí muy complicado, porque no hay que olvidar mencionar la situación que estamos viviendo debido al COVID, con esa eh, disminución del consumo de moda a nivel mundial, eh, pues a un año complicado… Eh, en el que bueno que no terminará cuando las medidas sociales ya bueno cuando ya empiecen a, los países a tener eh, una tasa de vacunación importante y empiecen a relajar las medidas sociales evidentemente el comercio de moda pues de alguna manera lo va a notar en, en un primer momento nosotros será más adelante nos llevamos a colecciones futuras a, a esa a ese horizonte que no terminamos de ver el final ¿no? de, de reducción de la facturación, que ya está siendo difícil de soportar. Como tú decías, hay que sumarle el que ahora no entremos en las ayudas a la solvencia, algo imprescindible para la supervivencia de las empresas y el mantenimiento de los puestos de trabajo. Y ahora, pues, una preocupación añadida de gran importancia, como es que, que puede cambiar el panorama de cara a nuestras, a nuestras exportaciones al mercado americano. Pues vamos a… Vamos a ver qué van a hacer ustedes, porque del comercio, lo del consumo, la caída del consumo, se espera que la vacuna es la esperanza. Sobre la, la exclusión en el reparto de las ayudas a la solvencia, ¿cómo está el asunto? Porque el alcalde dice que, es, que se iba a reunir con responsables del Ministerio de Industria. Cuentan ustedes con el apoyo, no solo del Ayuntamiento de Derecho, sino de otras instituciones públicas, porque consideran que es una injusticia la que se ha cometido. Eh, pero pasan los días y ustedes siguen fuera de esa lista. Bueno, en estos momentos eh, se, está, se va a debatir, ¿no? Hay oportunidad de presentar enmiendas. Eh, bueno, pues estamos trabajando todos los apoyos, como tú muy bien dices. Es cierto que, eh, bueno, pues eh, alcaldes de las principales localidades zapateras han demostrado su apoyo. Es cierto que también hemos tenido, eh, bueno, pues apoyo de, de diputados nacionales, de... de muy muy ligados con nuestro territorio, pero bueno, pues habrá que esperar a esas enmiendas y ver si finalmente se nos incluyen. ¿no? Y por otro lado, a nivel bueno, nosotros como Federación seguimos también impulsando el pues es que esos apoyos lleguen y que, a fin y que finalmente lo que nosotros consideramos que es un error no se lleve a cabo, que se subsane. Ahí todavía estamos en plazo. Es cierto que no tenemos una respuesta, pero vamos a seguir impulsándolo. Y, por otro lado, con esta nueva noticia preocupante, que nos llegó a finales de la semana pasada, pues también estamos moviéndonos como patronales eh, a nivel nacional y a nivel comunidades autónomas, ¿no? Y también estamos recabando, pues a, trabajando con la Confederación Europea del Calzado, de la que somos miembro. Esta medida no nos afecta solo a nosotros en el calzado, afectaría también al calzado de Italia y de Reino Unido. Eh, por lo tanto, la Confederación Europea del Calzado pues, está haciendo un seguimiento también muy próximo entre Estados Unidos y la, y, la, y la Unión Europea, y también, por supuesto, hemos recabado, tenemos, contamos con el apoyo de Inmaculada Rodríguez Piñero, que hace escasos días se reunió con nosotros y no teníamos todavía esta noticia tan clara, pero que, que, bueno, que también nos ha trasladado que, va a dar, que, que se va a reunir con con la Dirección General de Comercio a nivel Unión Europea y trasladará pues, el problema que puede suponer. Eh, por parte de la Federación, esta misma mañana mantendremos una reunión con la Dirección General de Políticas Comerciales, también por, por trasladarnos nuestra preocupación, porque esto puede suponer eh, una situación muy grave para empresas y, y por, con, como consecuencia los puestos de trabajo de esas empresas. Y, y vamos a seguir redoblando esfuerzos. Eh, pues a todos los niveles. Combatir esa decisión de los aranceles al calzado de Estados Unidos eh, pasa entonces, por lo que ha comentado, es importante contactar con los eurodiputados por aquello de que han contactado con Inmaculada, Rodríguez. Sí, es una decisión que estamos trabajando, como te decía, tanto a nivel nacional, de hecho, Decía, sí, hoy mantendremos una reunión con la Dirección General de Política y Comercial y a nivel europeo, porque, bueno, pues como he dicho uh -huh. antes, esta es una contramedida que, bueno, que se liga al, a los impuestos a los servicios digitales de varios países, ¿no? Claro. Eh, ya vimos en otros momentos y con otros productos de consecuencias que derivaban de la, de la famosa tasa Google, pues ahora uh -huh. eh, está haciendo a, a, a otros países que siguen adelante con estos servicios digitales y, por tanto, debemos. Trasladar nuestra preocupación. Eh, somos un sector vertebrador de, de territorios en los que somos sector eh, industrial prioritario y, y debemos eh, defender eh, bueno, pues, las oportunidades de nuestras empresas y que se puedan mantener los puestos de trabajo, que son claves en estos momentos más que nunca. Y luego no se entiende tampoco por qué ustedes tienen que pagar eh, como represalia un, una decisión de eh, imponer tasas a, los, a las empresas digitales cuando ustedes no, son, no pertenecen ni siquiera a ese sector de, eh, de la digitalización. Sí, no, no hay una... una... Una... Una respuesta lógica, pero bueno, es cierto que hay precedentes de situaciones así, sí. que lo sufrieron las aceitunas, lo sufrió el aceite, lo han sufrido varios productos y bueno, nuestro trabajo es, eh, nuestro objetivo es que, bueno, pues que no, que, como tú dices, que… que... Me impere la lógica, no tiene ningún sí, sentido Bueno, y aquí es una forma más de de cómo nuestro eh, la Unión Europea y nuestro país podría defender sus intereses, porque aquí ahora eh, cuentan las relaciones diplomáticas, las negociaciones. Ustedes confían en que va a haber capacidad eh, tanto de España como del Gobierno de España como de el Gobierno de Europa de conseguir paralizar eh, esta esta amenaza. Nuestra misión es moverlo, impulsarlo y que sean conscientes del problema al que nos podemos enfrentar. Ese es nuestro objetivo como patronal. Eh, a ni, como tú dices, a nivel nacional y a nivel europeo, pues bueno, pues nuestro, nuestro, nuestra gran preocupación y nuestra gran inquietud está siendo recogida. ¿no? Yo creo que es importante… Y, y se tendrá que trasladar a esas negociaciones bilaterales entre Europa y Estados Unidos para para ver qué se puede hacer al final estamos hablando de una decisión de del gobierno americano no pero nosotros vamos a intentar con todas las fuerzas y con, con toda la energía que, que pues por la otra parte cuando se extiendan esas negociaciones bilaterales se les haga ver que bueno pues que esto esa medida a un sector como el nuestro pues eh, puede suponer, como decía, destrucción de puestos de trabajo. ¿no? Y tanto. Eh, ¿Usted tiene datos eh, de, las, de lo que exportamos a Estados Unidos y de lo que fabricamos para eh, empresas estadounidenses? O, bueno, no, nosotros... ¿Tienen algunas cifras estimadas? Mm, sí, Estados Unidos, como te decía, te puedo hablar de las exportaciones que se han indicado que más mayor que tenemos. Eh, el año pasado o sea, hablamos... Eh, de España exportamos a Estados Unidos eh, 151 millones, por valor de 151 millones de euros. Uh -huh. eh, hay que destacar, porque esa es la realidad, que con respecto al 2019 hubo una, una disminución de las exportaciones del 32%. Estamos hablando de un año muy complicado, el 2020. Si nos vamos a las cifras de 2019, estamos hablando de 225 millones de euros, el valor de lo exportado. Estamos hablando de una cifra... Eh, ...más que relevante... ...además com, como te decía... ...con el precio medio de par ...por encima de los 40 euros... ...porque ponen en valor nuestro producto... ¿no? ...entonces eh, pues yo creo que con esos datos... ...es más que suficiente... ...como para ver la importancia de este mercado... ¿no? ...y por otro lado... Eh, bueno, pues es para nuestro sector, que está tan internacionalizado, pues está muy pendiente, como tú decías, de la inmunidad que se va consiguiendo en los distintos países, ¿no? Estados Unidos tiene un plan de vacunación que se está implementando con agilidad, que hemos oído noticias de que en julio ya estarán operativos, y claro, <ríe> y había una cierta esperanza en ese efecto rebote que se espera en el consumo en muchos mercados, ¿no? Mm. Eh, bueno, pues es un mercado que esperábamos ese efecto rebote, por lo tanto… Por eso te decía que no terminamos de ver el horizonte de cuando esta situación vamos a empezar a, a revertir la curva ¿no? que venimos sufriendo, la curva de, de descendente. Y esa, esa era una, una muy buena oportunidad y por eso, estamos, como te decía, nos hemos volcado en este tema, como nos hemos volcado en el tema de las ayudas, que también son determinantes para nuestras empresas. Porque como no les demos ese impulso ...a la solvencia, como un, que es además la palabra clave que se han utilizado a la hora de estas ayudas... ...como no lo hemos impulso, pues también nos vamos a enfrentar a, gra a graves problemas, ¿no? Nosotros como federación y como asociaciones estamos movilizando todos nuestros recursos... ...en esa labor de, de lobby que tú comentabas hace un momento... ...y solicitando los apoyos que son imprescindibles. Pues, Marian Cano, eh, gracias por seguir trabajando... ...por garantizar la solvencia y las exportaciones de este sector del calzado... ...y también de los sus componentes... ...muchísimas gracias Marian Cano... ...presidenta de Abecal. ...muchas gracias a vosotros por haceros eco... De, ...de lo que el sector demanda... ...y un placer estar con vosotros... ...101.4... Tele elche Radio Marca... ...nuevo supermercado Charter Consum... ...en Elche Parque Empresarial... ...en las instalaciones de gasolineras El... ...abierto todos los días del año...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 Con Rosmar y Alonso. Son las 9 y 48 minutos de la mañana y hablamos ahora de otro asunto. Y es que las organizaciones sindicales, eh, como el Consejo Sindical Obrero y la Unión Sindical Obrera, Uso y CSO, solicitaron con carácter de urgencia al equipo de gobierno que eleve a la Generalitat Valenciana una interpretación amplia y laxa para aplicar, eh, pues para que los conductores del transporte urbano se incluyan en el plan de vacunación, se prioricen. Pues bien, para que, porque consideran que ha habido un agravio. Ya recuerdan ustedes que el pasado mes de marzo, como hemos dicho, se vacunaron en el Esparanzalá casi 9.000 personas entre profesorado y personal no docente, pero vinculado a los centros educativos del de Chico Marca. Y hay esos dos sindicatos que han denunciado que los conductores del bus urbano. ...no se hayan priorizado en el plan de vacunación... ...y sí a los del transporte escolar... ...consideran que es un agravio... ...ya que los escolares utilizan mucho más... ...el bus urbano... ...que otro tipo de transporte escolar... ...para hablar de ello tenemos al representante... ...de estos sindicatos... Eh, ...José Ángel Quero... ...muy buenos días José Ángel... Muy buenos días, ¿qué tal? Eh, bien, ¿por qué consideran ustedes... ...que eh, los conductores del bus urbano... ...deben eh, vacunarse antes... ¿O deberían haberse vacunado con, junto al, a los, de los conductores del transporte escolar, como sucedió el pasado mes de marzo en pues, Esperanza Lag. Lo habéis explicado muy bien. Eh, el Consejo Interterritorial de, de Sanidad, en su estrategia de vacunación, definió un grupo de, carácter de sectores prioritarios para la vacunación, de segmentos de la población que se iban a priorizar la vacunación, y se consideró al personal docente y actividades eh, asimiladas o paralelas o complementarias como un personal de riesgo que debía ser priorizado. La circunstancia se da cuando nosotros no pedimos anticiparnos a ningún otro sector, sino queremos el mismo trato igualitario que ha sufrido en la vacunación o que han determinado que los conductores de rutas asignadas desde la llave valenciana de del transporte escolar, se hayan podido vacunar frente a los que no hemos podido hacer los que son los conductores urbanos del transporte de la Ciudad de pues... Consideramos que, que hay un trato de desigual, una discriminación, y lo que queremos dejar claro es que no queremos anticiparnos a ningún otro segmento de la población, sino que nos igualen a, al mismo segmento de conductores profesionales que hacen las rutas escolares, dependientes de la llanita valenciana, porque nosotros también hacemos rutas del transporte urbano incorporando a miles de alumnos todos los días en, en nuestros autobuses. Y todos sabemos que el potencial de riesgo de contagiador que tienen los estudiantes mmm, no sufren los síntomas, pero al principio son potenciales eh, carga de, de carga vírica. Y por lo tanto consideramos que se está produciendo un trato desigual y pedimos al Ayuntamiento de Elche que exija a la Generalitat Valenciana una interpretación más amplia, no tan restrictiva, y que seamos colectivo priorizados para la, la vacunación. Eh, para pedir, para pedir y, o denunciar este agravio, eh, ¿deben ustedes tener datos o habrán eh, tenido datos? Porque, eh, ¿Por qué consideran ustedes que el conductor del bus tiene más riesgo que el conductor de las rutas escolares, de la Generalitat? Eh, ¿Hay más no, escolares en el transporte bus que en las, eh, que en las rutas escolares? Eh, los, solamente hay que acercarse a cualquier parada de autobús a las siete y media de la mañana y, y, y visualizar… Cuántos escolares incorporan a las rutas del transporte urbano. Lo que estamos diciendo es que si los compañeros que tienen todo su derecho y no los estamos recriminando han podido acceder a la, a la vacunación, porque son profesiones análogas en el, en el sistema educativo, nosotros también. Es decir, no estamos diciendo que esto sea un conflicto entre profesionales de la carretera y entre segmentos de la población, sino que queremos un trato igualitario y no discriminatorio. Los profesionales del transporte de, la, de las líneas regulares de la ñabita valenciana son líneas concedidas por la Administración autonómica con un número y un cupo y, y unas rutas prefijadas por la Administración. En las mismas rutas y horarios prefijados por la Administración local tenemos los conductores del transporte urbano de la ciudad de Elche. ¿También Entonces, pasaría lo mismo con los conductores de, de los buses de los universitarios? Los universitarios, el profesorado ha quedado exento de esta vacunación de personal docente, ¿qué pasaría con los conductores también de las rutas suele, universitarias? ¿También ustedes han exigido que se les incluya en esta vacunación? Son las mismas empresas las que gestionan las rutas del transporte de la de la extienda que lo del transporte universitario. Es decir, con, lo que que estarán vacunados, ¿Con lo que estarán vacunados esos conductores? Exactamente, eso es. Los profesionales de la ruta combinan la ruta del transporte de institutos o colegios con eh, las entradas y salidas de la universidad. Suelen ser los mismos vehículos y los mismos conductores. Con lo cual, eh, la, la, la explotación de esa línea suele concurrir las mismas empresas. Entonces, ahí no se produce un agravio comparativo con otros, porque no está segmentado universidad por un lado, escolar por otro, sino que son los mismos vehículos y los mismos conductores. Para haber pedido esto, ¿los conductores de, de bus son los que le han reclamado a, los, a sus sindicatos esta situación? Ellos ven como cada mañana se les llena el transporte, pero hay un aforo. ¿Es que no, no cumplen con el aforo? Nosotros llevamos reclamando desde el inicio del decreto de estado de alarma, tanto al ayuntamiento como a, las empresas, a la empresa que gestiona el transporte Bueno, no solamente en Elche, también en Alicante. ...en Masatusa y aquí en Abuesa, autobuses urbanos del Che... ...venimos reclamando una protección especial... ...ha sido muy lenta la protección de los conductores del transporte urbano... ...desde mamparas, mascarillas, geles... ...ha sido constante la denuncia sobre el incumplimiento de la, de la medida de prevención... Eh, ...y lo, lo que me hemos venido haciendo hasta ahora... Así que eh, hemos venido denunciando internamente a la empresa... ...públicamente a los medios de comunicación el trato desigual que se está produciendo con un segmento importantísimo de contagio, importantísimo que son los conductores de autobuses de eh, Ustedes denuncian que, no, que por parte de la empresa adjudicataria no se les ha protegido. Eh, ¿Cuál es la situación en estos momentos? Eh, ha sido lenta, ha sido más a petición de escritos, a solicitud de escritos, más que una iniciativa propia de la prevención de reguladores que tiene que asumir la empresa. La empresa tiene una responsabilidad, que es gestionar las medidas preventivas frente al riesgo. Y aquí estábamos en un riesgo importantísimo. Y la lentitud de la empresa que gestiona el transporte urbano ha sido el nuestro de cada día. Lentitud eh, y poca efectividad. Entonces, los conductores hasta, han tenido que hasta autoprotegerse ellos mismos con adquisición de mascarillas o geles o hacerse… En los primeros momentos se hizo hasta… Una, una primera mampara de protección uh -huh. cada, cada, cada profesional del transporte de, de, de la línea, ¿no? Pero, eh, ha, sido, ha sido lenta, pero, no, no, decir, no ha existido, ha sido muy lenta la eh, respuesta empresarial. ¿Pero ustedes han sido conscientes de que eh, se si han producido contagios por este, por este hecho? Eh, no sé si eso, no me atrevería a decirte eso, pero seguramente pues, sí, claro. Es decir, es, como no hay una trazabilidad en los primeros días de la pandemia, Era, estaba todo por descubrir, todo por crear y todo por construir. Eh, sí que ha habido contagios dentro de la empresa, pero no sé decirte si el foco radica desde el puesto de trabajo o fuera. Y posiblemente sea el centro de trabajo porque la exposición al riesgo y porque nos dedicamos nueve horas al día a la profesión. ¿Usted podría decirnos ahora si los autobuses son seguros? Sí. Yo creo que en estos momentos hay veces y que no se cumplen las medidas de prevención. Es cierto que los vehículos van saturados, las distancias todos lo hemos podido ver, las críticas han sido muy habituales, que ni las distancias ni el aforo eh, era el, el permitido, pero en estos momentos a fecha de hoy consideramos de que sí que son seguros el, el transporte humano en la ciudad de Chile. Pues con, Nos quedamos con ese mensaje, José Ángel Quero. Eh, por cierto, a su petición de que el Ayuntamiento diga a la Generalitat que incluya a los conductores del bus y los priorice en ese plan de vacunación, ¿ha habido respuesta? No, todavía no la tenemos. Hemos, hemos elevado al Ayuntamiento de Elche y a la Generalitat Valenciana la solicitud eh, urgente, con carácter de urgencia, de esa ampliación del criterio para asignarlos al grupo preferente de vacunación y hasta fecha de hoy no hemos tenido ninguna respuesta. Esperamos tenerla. Pues estaremos pendientes. Muchísimas gracias. A vosotros. 101.4 Teleelch Radio Marca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 Desde hace un año, nuestra vida cambió por completo. Sin embargo, cada día estamos más cerca de superar esta pandemia. Juntos, si todos colaboramos, no conviertas esta Semana Santa en una penitencia. Usa correctamente la mascarilla, sin excusas, con responsabilidad. Es un mensaje de la Asociación de Hostelería de Elche, Concejalía de Comercio, Policía Local y Ayuntamiento de Elche. La luna sobre Tanger, velaba la noche de Allah. Cuando nos encontramos en el cabaret del Cherar, cruzamos las miradas. Te dije Salam pero el recepcionista nos dijo a Tesmoun no Nourou: Te recorrer. Desnuda bajo el cielo, protector. tomándote, Adormecida sobre tu chador. Cuando te amé. En las terrazas del Jafa Café, Jafa Café, Jafa Café. Jafa Café. Jafa Café. Taxi, la cashpa olía al mar y un par de policías corrían tras arriba, subimos monte arriba por sendas de flores de azahar. el jafa en la colina, miraba a lo lejos el mar, te recordé, desnudaba Quieto protecto tomándote adormecida sobre tu chazo cuando te amé en las terrazas del jafa café, jafa café, jafa café, AFA café. AFA café. con ojos de vil seductor y te cantó arpa. 101.4 Teleelch Radio Marca La Glorieta con Rosmar y Alonso Pasan dos minutos de las 10 de la mañana y damos la bienvenida a quienes nos siguen a, a través de la señal de Teleelch en este programa La Glorieta aquí en el 101.4 de Teleelch en Radio Marca, un programa que comenzó a las 9 de la mañana hablando de distintos sectores económicos primero comenzamos con las empleadas del hogar Después con la industria del calzado y hemos terminado con los conductores del transporte eh, público que reclaman ser eh, vacunados eh, dentro de ese plan que prioriza la Generalitat Valenciana, la Consejería de Sanidad. Y en esta segunda parte pues tenemos que hablar, comenzamos hablando del 8 de abril porque hoy jueves se celebra el Día Internacional del Pueblo Gitano y en el Che hay asociaciones eh, y fundaciones como la del Secretariado Gitano que llevan ...años, décadas trabajando por la integración plena de este colectivo... ...que como pueblo tiene cultura e historia propia... ...esta mañana en el centro de congresos se llevará a cabo dentro de muy poco... ...el acto institucional donde se va a interpretar en directo su himno... ...y en el paseo de la estación durante unos días... ondeará la bandera del pueblo gitano y sus colores... ...aparecerán en la iluminación especial del Moli Real... ...además se ha preparado una ceremonia en el cauce del río Vinalopó... De esta forma, la ciudad se suma a esta celebración y nosotros desde La Glorieta lo hacemos también contando con dos mujeres gitanas. Albina Gil, que desde hace más de 20 años trabaja como técnico de intervención social en la Fundación Secretariado Gitano, a quien damos la bienvenida. Albina, muy buenos días. Hola, buenos días. Y también contamos con Manuela Fernández, que tras hacer un ciclo superior de integración social... ...está estudiando en estos momentos el grado de trabajo social en la Universidad de Alicante... ...y además es técnico de igualdad en esta misma fundación del secretariado gitano desde hace dos años. Manuela, muy buenos días. Hola, buenos días. Bien, pues con ambas, en, primero, antes que nada, nos gustaría saber... ...de qué forma el secretariado gitano participa en esta celebración del pueblo... Eh, Albina, ¿qué han, ¿qué han preparado para este jueves? Bueno, pues para hoy tenemos preparado, pues por ejemplo, mi compañera Manuela va a ser una de las presentadoras que va a presentar el acto, ¿no? Y la verdad, pues tenemos un... Ah, pues, sobre, um, pues mira, Albina, dime. vamos a hacer una cosa. Si Manuela es la que presenta, me va a hablar claro. del acto institucional. Ella en el, en el centro de congresos. De usted, acuerdo. Pero usted sí. hábleme, porque después del centro de congresos se van al cauce sí. del Vinalopó. ¿Hacer qué? Sí, eso te, te puedo comentar yo algo de eso. Pues dígame, ¿vale? Albina, ¿qué van a hacer ustedes en el cauce del Vinalopó? Sí, bueno, pues mira, yo te quería comentar que el Día Internacional del Pueblo Gitano pues se celebra hoy porque esa fecha... Eh, ...fue cuando el, se celebró el primer congreso mundial romaní-gitano... Eh, ...que fue el 8 de abril de 1971... ...y es ahí donde se instruyó la bandera y el himno gitano. ¿vale? Eh, comentarte que la bandera es verde y azul... Pues ...que simboliza el cielo y el verde del campo... ...y con una rueda roja que lleva en el centro... ¿vale? Que, ...que eso también simboliza pues, el camino... ...desde la India y la libertad... ...y el himno, que el himno es muy importante... ...porque además el himno se va a cantar... En, ...en el acto que vamos a tener hoy ahí... ...en el centro de congresos... ...y eso, pues la verdad nos recuerda... ...a los gitanos y gitanas... ...víctimas del holocausto... ...vale... ...también comentarte que hoy... Eh, ...se cumplen los 50 años... De, ...de cuando se reconoció el día... ...del pueblo gitano... Y también, pues decirte lo de la ceremonia del río, pues es, un, es una ceremonia que se, como bien dice el nombre, pues cuando se termine lo del acto del centro de congresos pasaremos al, al río. Y ahí, eh, en esta celebración, lo que, lo que hacemos es que las mujeres pues, arrojan pétalos de flores al, al río y los hombres también encienden unas velas, también en recuerdo de los antepasados. Que, eh, pues en unos minutos nos ha explicado casi toda la historia del pueblo gitano. Eh, ustedes, sí. pro, ustedes provienen de la India, evidentemente en España. Eh, el otro día el concejal Mariano Valera dio un, una fecha y es que la, la referencia más antigua que se conoce de, del pueblo, de sí. su pueblo aquí en, en Elche, es del siglo XVIII, sí. de 1717. ¿Esa, esa sí. fecha la van a recordar ustedes también hoy? Eh, ...durante la, los distintos actos... ...no, creo, no, no lo sé... ...creo ya. que eso no, no lo tocarán... ...se va, se va... ...nos vamos a, a... ...más a lo que es el día, ¿me entiendes? Uh -huh. ...a la celebración, o sea... ...porque eso ya pasaría un poco... ...a contar un poco la historia... Ya. Y, ...¿me entiendes? Y, ...y usted ha dicho que tienen himno propio... ...el himno es... Sí. Eh, ...se titula Yelem Yelen ¿no? Eh, sí pronuncia Yelem ...Yelen Yelem, yelen, yelen. ¿qué significa? Pues anduve, anduve eso, pues uh -huh. que como que los gitanos iban de un sitio para otro, ¿no? Y entonces, pues, se, se reconoció ese himno y, y, y va en eso que te he comentado, en, el, en recordar a los gitanos uh -huh. víctimas que del nazismo, de lo que pasó cuando la Segunda Guerra Mundial. Terrible. Sí. Eh, y la, eh, lo que ustedes estrenarán en el centro de congresos, ¿se parece a algo a esto que he encontrado en YouTube? ¿Cómo? Si se parece, sí. Sí. escuche. Sí, Arroma le cortar tu mena ve echar en. Eh, el idioma es el, el sí, ese el, es el romaní, el romaní que es el idioma sí. gitano ¿Qué, qué está, eh, ¿qué, qué, qué digamos digo? que que es el idioma eh, el romaní es el idioma gitano que se habla pues a nivel mundial, vale, de todos los gitanos, los aunque luego ya pues existe el calor y uh -huh. y los gitanos y de Elche eh, sí. han aprendido romaní aprenden romaní eh, cómo cómo es la comunidad a ver, gitana en Elche. A ver, la, eh, el, el tema de aprender el romaní es una cosa que no la hemos practicado pues por el tema de que a nosotros nos, nos prohibieron nuestra lengua. Eso ya desde los reyes, o sea, cuando los reyes católicos y todo eso. Entonces ha, ha habido una prohibición ahí y entonces nosotros no, no hemos podido transmitirlo a nuestros menores, ni, ni mis padres a mí, ni, o sea, no se ha podido por, por la prohibición que había. También te quería comentar una cosita eh, Resulta que también queremos hacer un homenaje pues, por todo lo del COVID ¿vale? que hemos tenido y tenemos, por desgracia. Y la verdad que queremos homenajear a todos nuestros mayores y, y no mayores que nos han faltado. Y entonces, de alguna manera, también lo queremos visibilizar para que, para que se tenga ahí de las personas que han faltado por todo el tema del COVID, ¿vale? Pues eso, Manuela Fernández, a quien ya hemos saludado. Manuela, eh, eres, vas a ser la presentadora de, de esa gala, de ese acto institucional. Eh, sí. Además de eh, la interpretación del himno en directo, que va a ser uno de los momentos más emotivos. Evidente, de este homenaje a las personas mayores que han fallecido por el COVID en Elche también será otro de los momentos emotivos de esta gala, de, de este acto. Sí, bueno, pues se, se mencionará ¿no? el, el recuerdo a, esta, a estas personas que han faltado por la situación, ya que eh, el COVID ha sido, ha sido muy duro para toda la ciudadanía, pero la, la población gitana lo ha sufrido de una manera mucho más crucial y pues es por eso que se quiere dar ese pequeño homenaje ¿no? a, nuestros, a nuestros mayores y, y que también estarán en recuerdo en la ceremonia del río. Eh, Manuela, cuando dices que nuestra comunidad lo ha sufrido de forma especial el COVID, ¿por qué? Eh, ¿Cómo está la comunidad gitana en Elche? ¿Sigue siendo eh, marginal? ¿Sigue siendo la de las familias sin recursos? ¿Hay poca gente que haya podido salir de la pobreza? A ver. Eh, sí que es cierto que se ha avanzado muchísimo, ¿no? Eh, esto, estos últimos años aquí, además ha habido un avance brutal en, en hace unos últimos diez años. Se da importancia mucha importancia a la educación, ¿no? Eh, por ejemplo, aquí desde la fundación llevamos. Eh, unos eh, programas, ¿no? Y en esos programas pues se da formación tanto a, lo, a nuestros menores se les apoya con sus con sus estudios como a los mayores se les, se les intenta dar una formación profesional para que puedan acceder a un empleo. Aún así sí que es cierto que todavía falta muchísimo por hacer y hay hay familias que lo han pasado especialmente mal, ¿no? Pues eh, han, porque Estas familias se han dedicado, se dedican en su mayoría al mercadillo o a la, o a la, o a la rebusca y entonces eh, al tener que estar confinados no han podido hacer ese ejercicio y, y entonces han tenido esa, esa carencia, el no poder salir, no han podido complementar su economía. Eh, realmente ellos complementan su economía con estas actividades y no la han podido hacer. Entonces sí que es cierto que lo han vivido de una manera mucho más extrema que otros. Manuela, eh, tú eres joven, los jóvenes, eh, tus compañeros, eh, ¿siguen eh, engrosando la, las listas de fracaso escolar o eh, también se ha avanzado en la integración en el ámbito educativo del pueblo gitano? Se ha avanzado muchísimo, ¿no? Eh, es cierto que todavía hay, hay pues, una brecha, ¿no? Tenemos una brecha digital muy grande pero sí que es cierto que se ha avanzado muchísimo. De hecho, cada vez es más eh, los menores que, que consiguen graduar eh, aumentan. Y, y bueno, considero que el, el estudio ¿no? eh, es una de las fortalezas que la población gitana se está dando cuenta que es necesaria. Y la, la segregación, sobre todo lo de la segregación escolar. Y Albina, como mujer... Eh, lleva 20 años trabajando en el Secretario de Gitano como mujer gitana eh, ¿se ha avanzado muchísimo también la mujer dentro de este mismo colectivo en las conductas machistas? Pues la verdad que sí que se ha ido avanzando lentamente pero sí porque yo podría comentarte que a lo mejor hace 15 años una mujer gitana desplazarse a trabajar sola pues A lo mejor pues le costaría un poquito más, pero ahora normalmente las cosas se van normalizando y, y la mujer pues participa tanto en el trabajo como cualquier otra persona o cualquier otra ciudadana. Albina, ¿y qué queda? ¿Qué queda por hacer para conseguir eh, pues sacar a la comunidad gitana, a la mayoría de la comunidad gitana que todavía está en, en barrios eh, deprimidos? Sí. Pues queda mucho por hacer aún, porque la verdad, como tú bien has dicho, pues eh, tenemos el tema de la vivienda, que es algo que es sangrante, porque hay muchísimos jóvenes gitanos, pero que también te podría decir no gitanos, que no tienen acceso a una vivienda. Por ejemplo, también te podría hablar de, de la discriminación que existe aún en el tema del empleo. O sea, sí que hemos mejorado mucho. Pero es verdad que aún queda mucho por trabajar ahí, porque hay un desconocimiento grande del pueblo gitano y, como se desconoce, pues hay ese miedo y solamente la gente o las empresas o muchas, no sé, se guían de los estereotipos que hay marcados, pero realmente hay que conocer al pueblo gitano. ¿Usted se siente alguna vez, se ha sentido discriminada, Albina? Pues sí, en algunos momentos sí que me he sentido discriminada y. ...y rechazada en algunos sitios... ...pero bueno... Mmm, ...nuestro trabajo es este... ...es luchar para que la, el resto de la sociedad... ...conozca nuestro pueblo... ...y entonces una vez que lo haya conocido... ...pueda valorar. Y Manuela, tú como gitana joven... ...¿te has sentido discriminada? Pues sí que es cierto que en algunas circunstancias... ...pues te sientes discriminada... ...discriminada por ser mujer... ...discriminada por ser aún así gitana... Y esa, esa, esos comentarios que, que, que sufres, ¿no?, por pues ser mujer, por pues ser gitana, el que, que, que entres a algún sitio y te miren diferente, se pasa, se pasa bastante mal. Pero bueno, sí que es cierto que cada vez la, la sociedad está un poquito más concienciada, nos queda muchísimo por hacer, pero creo que hemos avanzado muchísimo. Queda mucho por hacer, pero días como el de hoy ayudan, ¿no, Albina? Sí, por supuesto. Nos ayuda mucho porque es un, es un día importante para nuestro pueblo. Es un reconocimiento a nuestro pueblo, a nuestra bandera, a nuestro himno, a, a todo. Entonces, es importante el reconocimiento. Y no solo el reconocimiento o el día que podamos juntarnos los gitanos, sino... También el reconocimiento de, de diversas instituciones, porque es importante que las instituciones estén participando en todos estos actos y, y trabajando con nosotros, porque la verdad que solos pues, cuesta mucho caminar. La mayoría de la comunidad gitana está afincada en el barrio de Los Palmerales. Usted ha dicho que la vivienda es una de lo, las reivindicaciones más sangrantes eh, para los, eh, la gente gitana que no tiene acceso a una sí. vivienda digna. En el barrio de los palmerales eh, hay previsión de demoler varios bloques de edificios para normalizar, dicen la convivencia, porque hay, a veces, eh, entre familias gitanas, hay muchos conflictos, lo vemos. No sé. Eh, Ustedes, ¿cómo están viendo la situación en el barrio de los palmerales? Yo ahora mismo no te puedo comentar cómo está el tema del barrio de los palmerales, pero sí que me gustaría decirte una cosita, ¿vale? Y es que... No, no, no se puede centrar solamente que los gitanos viven en el barrio de los Palmerales. Los gitanos viven por todo Elche. Tú te vas a la parte de Carrús y en la parte de Carrús viven muchos gitanos. Te vas al sector Quinto y viven muchos gitanos. Entonces, claro, como es un barrio y a lo mejor es un barrio marginal, pues eh, al estar todos concentrados ahí es como que hay más problema. Pero el problema lo tenemos generalmente en todo. ...los sitios, ¿vale?... ...entonces a mí me gustaría... ...que no centraran solo los gitanos... ...en el barrio de los Palmerales... ...porque los gitanos viven por todo Elche, ...con la dificultad de la vivienda, por supuesto... ...pero no solo los gitanos de los Palmerales... ...sino mmm, el resto de gitanos... ...también tiene esa dificultad. Eh, por eso les he, les he preguntado a ambas... Eh, ...cómo estaba la comunidad gitana... ...en estos momentos en Elche, ...usted dice que van avanzando... ...en su integración plena, Albina... ...¿a usted le gusta... ...cuando yo le digo eh, que están trabajando por la integración... Eh, ...¿a usted le gusta esa pregunta o, o considera que no? No, a mí no me, a mí no me gusta esa pregunta... ...¿sabes por qué? ...porque los gitanos no tenemos que integrarnos... En, en, ...en ningún sitio, simplemente... ...no por nada, sino porque nosotros somos ciudadanos españoles... ...y somos eh, pues ciudadanos de aquí de Elche en su mayoría... Entonces, no, no debemos de integrarnos, debemos de participar como cualquier otro ciudadano, con nuestros derechos y nuestros deberes. ¿Me entiendes? Y Manuela, ¿qué opinión tienes? Pues mira, a mí la palabra integración realmente no me gusta, porque sí que considero que no me tiene que integrar nadie, sino que es una inclusión que se tiene que dar de la sociedad, que todos somos unos, no que yo soy menos y me tienen que integrar a mí. Esa palabra, la verdad, que no es santo de mi devoción. Y en 2021, después de la pandemia, eh, Albina, Manuela, primero empezamos contigo, Manuela. Eh, ¿Cuál crees tú que es la situación del pueblo gitano en Elche? Pues como bien he comentado antes, la situación sobre todo económica del pueblo gitano ahora mismo está bastante deteriorada. Pero poco a poco eh, está, está empezando a normalizarse eh, tanto, pero tanto para la población gitana como para la población. Sí que es cierto que eh, el empleo cada vez es menos ofertas de empleo, la gente está desesperada por encontrar un empleo por seguir adelante y lo que yo te, eh, hago hincapié es eh, esa concienciación que tiene la comunidad gitana de, eh, de tener un, una mínima formación y, pues por ejemplo, aquí en la Fundación Secretaria de Gitanos, pues sí que se les ayuda a, que cons a conseguir esa formación para acceder a ese empleo. Pues, Manuela, muchísimas gracias por el trabajo que realizas y, sobre todo, también por la historia que nos has contado para conocer un poco más al pueblo gitano y romper estereotipos, que eso es muy importante, porque no hay que conseguir, como decís vosotros, la integración, sino la igualdad plena entre gitanos y payos. Muchas gracias, Manuela. Albina. Sí. Albina Gil, gracias también por el trabajo que realiza. Muchísimas gracias a ti. 101.4, Teleelch Radio Marca.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 material escano recuerda este viernes a las ocho y media huesca elche en marcador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 when so i was in the film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 Alicante 205 101.4 Teleelch Radio Marca Pero nunca es suficiente, siempre pides más. Sé que no es mi error. lo hago por amor, lo siento, soy así. Y ahora que yo te lo digo, no lo quieres ver. Necesito recoger todo el amor Que un día sembré Yo te pido más Tú no me lo das ¿Qué más quieres de mí? Si no es mucho pedir Quiero ser feliz No eres para mí ai ma scau 101.4 Teleelch Radio Marca La Glorieta, con Rosmar y Alonso Pues quedan cinco minutos para las diez y media para iniciar el Rincón Gastronómico y antes eh, vamos a iniciar la ronda de noticias con Salvador Campello Muy buenos días, Salva, ¿Qué, ¿qué, ¿qué tenemos para este jueves 8 de abril? Pues lo primero de todo es felicitar al pueblo gitano porque hoy se celebra el día de esta comunidad y aquí en el pues se va a celebrar con un acto institucional en el centro de congresos. Cabe destacar que es de los pocos actos que se pueden celebrar. Se va a hacer, de hecho, en lugar de saber que en el centro de congresos para poder tener más aforo y cumplir así con las distancias de seguridad. Y a los que hayan pasado por la zona del paseo de la estación y hayan visto la bandera, habrán visto que hoy No está la bandera española, sino está la bandera del pueblo gitano, que es verde y azul con una rueda de carro en color rojo en el centro. Es una forma que tiene nuestro municipio de agradecer al pueblo gitano su aportación con nuestra ciudad, con nuestro municipio, porque, de hecho, eh, las relaciones que tenemos son no de ahora ni de hace… Eh, pocos años, sino desde el siglo XVIII tenemos constancia de que el pueblo gitano estaba vinculado a nuestro municipio. Así que hoy, como decimos, a las 12, acto institucional para celebrar el Día del Pueblo Gitano. Sí, hemos estado, acabamos de entrevistar a, a la asociación o la Fundación Secretaría de Gitano porque va a colaborar en ese acto institucional del centro de congresos, en la ceremonia que va a haber en el río Vinalopó y evidentemente nos ha comentado la historia y la cultura del pueblo romaní. Pues Salva, esto es en cuanto al pueblo gitano, pero ¿qué pasa con la vacunación? Que hemos sabido que ahora no AstraZeneca a los menores de 60 años, ¿sabes algo? Pues de momento no cambia nada, de todas formas salud pública comunicar a lo largo de la mañana si hay algún tipo de cambio. Saben que eh, anteayer y ayer se hizo el proceso de vacunación con los que tienen 65 y 64 años, con lo cual eh, a ellos no les cambiaría nada la norma nueva de eh, el, la Consejería de Sanidad, que asegura que solamente se pueden vacunar a los mayores de 60, pero menores de 65, solamente en, esos en esa horquilla de cinco años. Eh, no cambia nada porque los que se han vacunado hasta ahora en estos últimos dos días están dentro de ese rango de edad ni tampoco cambiaría nada al siguiente grupo que se vacunaría, que son los que tienen 63 años, que son los siguientes en la lista que se les convocará, aunque aún no tenemos día ni hora eh, de cuándo comenzará esa, esa vacunación. Seguramente también en el Toscar. Es a todo ahora mismo esperando las siguientes instrucciones de consellería y que lleguen más dosis para poder continuar con esa vacunación masiva. Bueno. Preocupación entre los docentes que ya nos están eh, haciendo saber que, que hay cierta preocupación en los colegios por que han recibido esas dosis de AstraZeneca durante la semana pasada y la anterior, pero en cualquier caso, desde Sanidad ya saben que recuerdan, no es una cosa no solo de Elche, sino de toda eh, España, que recuerdan que eh, se está estudiando qué hacer con esa segunda dosis y... Eh, ...aplicarla de otra marca, de otra farmacéutica o continuar con esta cenia con ellos... ...puesto que esa recomendación es a partir de ahora, con lo cual todo está en el aire... ...en cuanto a, la, a con qué seguir vacunando. Chimo sí que ha mantenido su palabra de intentar llegar al máximo posible de la población... ...obviamente ahora habrá que recalcular ese 70% que se quería en agosto de toda la población, porque se reduce el número de personas que se iban a vacunar con las dosis que iban a llegar de AstraZeneca. Bien, Hoy tenemos previsiones también importantes. Chimo Puch comparecerá ante los medios de comunicación porque hay esa reunión interdepartamental anti-COVID. Ya veremos si hablarán de esto y de las restricciones venideras. Exactamente, si porque la... comentamos ayer, eh, las restricciones terminan, las que están actualmente vigentes, Termina el próximo día 13, el uh -huh. próximo martes, después del lunes de San Vicente, después del segundo lunes de Mona, así que veremos eh, qué nuevas restricciones habrá eh, en la comunidad valenciana a partir del día 13. Entre ellas, esperamos novedades en cuanto al aforo de la hostelería y también al horario que tiene la hostelería, que saben que ahora tiene que cerrar actualmente a las 6 de la tarde. Y veremos qué pasa después del 9 de mayo, fecha final del estado de alarma, según anunció ayer Pedro Sánchez. Pero, Salva, estas son las previsiones de hoy, que son importantes. Y en, en la agenda informativa local, ¿qué tenemos? ¿El equipo de gobierno por dónde anda hoy? Bueno, antes del equipo de gobierno, lo que tendrá que contestar es a las críticas del Partido Popular respecto al caos circulatorio, eh, porque ayer lo criticó el Partido Popular, pero son también varios los vecinos que en redes sociales están criticando La falta de información que hay sobre ese plan de asfaltado en el centro, saben que comenzó hace unos meses en Las Pedanías con algunos caminos rurales, ahora mm -hmm. está en el centro de la ciudad, continúan los, los trabajos hay, en hay el decir, palacio. Hay que decirle a los conductores que hoy la calle Almórida vuelve a estar cerrada, el filé de fara. porque es importante, porque los, me, los, ma, los mayores de 80 años siguen yendo al centro de salud del Raval a vacunarse. Y normalmente siguen con ese plan de, de vacunación. Y está cerrado y, el filete de Y, y está cerrada la calle, es la calle Almoida, desde sí. eh Prácticamente eh, el desvío está en Puerto de Alicante. Así que, eh, que bueno, Jorge Juan, eh, Juan Carlos es un I. Caos, con, es un caos. con lo cual es un poquito caos circulatorio. Y, y hoy, Ayer lo criticó el Partido Popular. Y hoy se cierra otra calle, Doctor Jiménez, que también está en el centro. Exactamente, con lo cual, se está, dice el, el equipo de gobierno, ayer eh, se justificó de forma rápida, hoy le pediremos le, le más explicaciones, que se están llevando a cabo todas estas obras esta semana porque no hay colegio y, por tanto, eh, hay menos volumen de tráfico en estas calles del centro, aún así… Desde el Partido Popular lo que criticaban ayer era esa falta de comunicación y de coordinación eh, por cerrar todos esos espacios. Bien. Y un golpe de efecto que ha hecho el equipo de Gobierno, porque en esa crítica que ayer hacía José Navarro incluía una referencia a que ese dinero se está realizando, esa inversión se está realizando en el centro de la ciudad en lugar de en las telanías, eh, hoy tenemos eh, precisamente asfaltado en las la yes. concretamente en la carretera de Alicante, a la altura del Newton College. Allí está ahora mismo el alcalde uh -huh. y ha citado a los medios de comunicación para hablar de ese plan de asfaltado que continúa. No empieza como en el centro, sino que continúa eh, en el Camdel. Allí está nuestra compañera Mara García y a la una y media, nos, a la una en punto, nos contará toda la información. Vale. ...respecto a, a lo que está ocurriendo. Y tú la contarás en Telech a las nueve y media. Salva, no hay tiempo para más. Muchísimas. Sí, una apunte muy rápido porque Venga. es urgente. Y rápido. es que en nuestro Facebook tenemos la fotografía... ...de una persona desaparecida. Es una mujer de 34 años que ha desaparecido, de pelo rubio ondulado, lleva desaparecida desde el pasado lunes. La policía local la está buscando. También se ha preparado un dispositivo de búsqueda en coordinación con otros cuerpos de seguridad del Estado, como la Policía Nacional y Guardia Civil. En nuestro Facebook tienen la fotografía para eh, ayudar a encontrar a esta mujer de 35 años desaparecida. Pues importante. Eh, sí que es un llamamiento de, eh, de atención, de colaboración ciudadana y de auxilio por parte de la familia, que estará muy preocupada. Muchas gracias, gracias. Alba. Hasta no, luego. Hasta luego. Y nosotros ahora continuamos, si sí, lo hacemos, con la crónica deportiva, con Paco Gómez. Hola, buenos días. Partido fundamental el que van a disputar Huesca y Elche mañana viernes en el Alcoraz en la lucha por la permanencia. Los de Pacheta, es decir, el Huesca, es el equipo que abre la zona de descenso, mientras que el Elche el que abre la de permanencia y solo están separados por dos puntos. El conjunto ilicitano es consciente de que una victoria supondría un paso de gigante en su objetivo por la salvación. Una permanencia en la que creen a pies juntillas los hombres de Escriba, Dani Calvo. Y desde luego, estamos con una confianza plena en que podemos conseguir la, la salvación. Yo creo que estamos en una, que estamos en una línea eh, muy positiva y unas sensaciones eh, buenísimas, una confianza del equipo brutal, ser un equipo sólido, serio, fiable, eh, con ocasiones de gol. Yo creo que si seguimos en esta línea eh, lo vamos a conseguir, pero, pero seguro. Pues eh, van sobrados, al menos de confianza, vamos a ver si también de fútbol para ganarle mañana al Huesca, porque el conjunto ilicitano debe derribar una negra estadística. Los blanquiverdes acumulan más de cinco meses sin ganar lejos del Martínez Valero. La última victoria fue en octubre ante el Alavés con aquel 0-2. Desde entonces encadena cuatro empates y nueve derrotas. Es el único lunar que tiene eh, Fran Escribá desde su llegada que ha hecho bueno el Martínez Valero pero que sin embargo a domicilio solo ha sumado un punto. También es cierto y en su descarga que las salidas han sido de Aupa, Real Madrid, Barcelona... Eh, Sevilla, Granada y Getafe. Para este partido, Escribá tiene la duda de Pablo Piati, que ayer entrenaba a parte del grupo y al tratarse del partido en viernes es posible que no quiera arriesgar con él. Eh, tendrá, por tanto, 23 futbolistas a su disposición, ya que Lucas Boyer será de la partida y directamente meterá la cabeza en el 11 titular. La única duda es saber si mantiene al goleador de las últimas dos semanas, Pere Milla, o Aguido Carrillo. El partido se disputará. Mañana a las 9. El equipo partirá en avión mañana a las 10 y media. Hoy escucharemos las impresiones del técnico blanquiverde Fran Escriba. Hasta luego. El tiempo en Teleelch Radio Marca con Vicente Bordonado. Colabora Autofima Hyundai. Muy buen día, ha vuelto el invierno. Ayer llegaba una masa de aire frío desde el interior del continente europeo provocando el desplome de las temperaturas, abundante nubosidad, algunas lloviznas y viento puntualmente fuerte de Levante. Durante esta madrugada paso de abundante nubosidad, temperaturas muy homogéneas en todo el territorio debido al efecto de esa nubosidad. Aquí en la ciudad, en la estación meteorológica de Telaelche, una mínima que ha rondado los 11 grados en buena parte del territorio, la temperatura no ha bajado de los 11 grados grados, salvo en Santa Pola con una mínima en torno a los 13-14 grados. Para hoy se espera paso de abundante nubosidad, a ratos veremos el sol, por la mañana viento flojo de nordeste, por la tarde puntualmente moderado de componente este, con rachas que podrían superar los 40 km por hora y hoy alcanzaremos temperaturas máximas que aquí en la ciudad van a rondar los 16 grados, en buena parte del territorio no pasaremos de los 17-18 grados. Mañana viernes, más inestabilidad tendré eh, abundante nubosidad, incluso se podrían escapar algunas gotas o precipitaciones de carácter débil, el viento flojo de componente este, temperaturas máximas que van a rondar los 18 grados, mínimas en torno a los 11 grados. Durante el fin de semana, alternancia de nubes y claros, como mucho se podría escapar alguna gota o precipitación de carácter débil, pero ya de cara al último tramo del domingo, temperaturas que intentan recuperarse, valores en torno a los 20-21 grados. Hasta luego. Tele Elche Radio Marca, 101.4. La Radio de Elche.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 Pues ya tenemos la sintonía de Manoli Guilávez, porque es la bella, Ven el fogón decirlo. ilicitano, este rincón gastronómico. Damos la bienvenida a Manoli distinto. y también a otra amiga, mi sí. Buenos días. Mira Manoli, buenos días. Buenos días a las dos y buenos días a todos. ¿Qué tal? Como siempre los jueves tenemos nuestro espacio con Nieves Gil, nuestra experta en gastronomía y nutrición y directora del Fogón Licitano. Nieves, estos días hemos estado hablando de la cocina de Semana Santa, de la gastronomía tan maravillosa que tiene la Semana Santa, pero lo que tiene la Semana Santa también son las torrijas, ah, ¿no? las monas y muchas dulces. Muchos dulces. Se habla de la operación bikini de cara al verano, pero yo creo que hay que hablar de la operación antitorrija a partir de ahora. ¿no? Sí, sí sí, sí, sí, sí porque ahora mismo, bueno, yo soy de las que no renuncian a comerme una torrija, eso sí una. El problema en estas cosas siempre está en el exceso, ¿no? De tener una fuente en tu casa eh, de torrizas. Efectivamente, efectivamente. Entonces, con moderación, pues es algo para disfrutar, ¿por qué no? Pero siempre sabemos que ese tipo de comidas tiene que ser con mucha moderación. Lo que pasa es que aquí se nos están juntando muchas cosas, porque la pandemia nos ha hecho hacer mucho sofá, sí. mucha tranquilidad, mucho inventar en la nevera y en los fogones, hacer cosas y comer un poquito de más... Eh, ...menos ejercicio y todo eso pasa factura... ...luego no claro. queramos en cuatro días decir... ...ahora me pongo en marcha porque eso es un poco complicado... ¿no? ...efectivamente, sabemos que lo que se recomienda... ...es la operación no bikini... ...o sea, precisamente de esta hora ese nuevo concepto de moda... ...¿qué quiere decir esto? ...que no hay que bajar lo que hemos cogido, sí... ...lo que no hay que hacer es barbaridades... ...entonces eh, hay muchos estudios sobre esto... Y eh, las operaciones bikini, pues en su mayor parte, un 70%, están condenadas al fracaso. ¿Por qué? Porque son dietas eh, muy rápidas, muy restrictivas y que no atienden a razones de salud. Entonces, claro, hay que tener mucho cuidado con esto, ¿no? Fíjate que si cuando no tienes que hacer operación bikini es porque eres una persona que lleva una alimentación equilibrada. Unos hábitos. Efectivamente unos hábitos sanos, entonces qué pasa, que si tú durante unos días eh, pues, no, pues te saltas esas normas, digamos, o esa forma de, de alimentarte, solamente durante unos días eh, simplemente con que vuelvas a la normalidad, con que vuelvas a tu rutina el cuerpo va a volver a, a su estado natural y a su peso habitual y a su peso normal, el problema está en lo que tú acabas de decir ahora mismo, eh, días sin movernos, días ...semanas, meses sin movernos... Habiendo, cambiando, eh, ...habiendo cambiado de hábitos saludables pues a otros... ...a meternos en la cocina a experimentar... ...y a probar con esto, probar con lo otro... ...luego nos movemos menos... ...¿qué pasa? Pues que eso lógicamente a, mm, se ha ido acumulando ahí... ...entonces ahora encima llegan unos días... ...en los que queremos disfrutar, como no... De, de, de, los, ...de las costumbres que tenemos durante esos días... ...y entonces eh, nos vemos de cara al verano pues con un exceso de peso y que no nos gusta para nada y que además es saludable eh, que eso desaparezca. ¿no? Pero también hay que, hay que ver que se haga de una forma saludable y de una forma equilibrada y con sensatez. Esas, esos, ese efecto yo-yo del que hablan es precisamente sí, por eso, claro. porque de repente quieres pasar a comer una dieta que te, te has inventado, la has leído en una revista, o te la ha contado una amiga, sí. te cansas a los cuatro días porque el 70% de esas personas que hacen este tipo de dietas se cansan en el claro. 70%, y entonces claro, vuelves a comer como antes y pum, para arriba, pero más todavía, ¿no? Efectivamente, es el, el efecto rebote y además no es un mito. Es totalmente real y además en la mayoría de los casos. Estas dietas rápidas, lo primero que eh, pretenden un choque eh, muy fuerte al metabolismo. Entonces, ¿qué pasa? Mira, empezamos a dormir mal. Y do sabemos que dormir es fundamental. De hecho, las personas, las que menos duermen o que duermen mal, son muchísimo más propensas a la obesidad. Entonces, ¿qué genera esto por pues situaciones de estrés y de ansiedad? Entonces, estas dietas, ¿qué pasa? Que las empezamos a lo mejor con muchas ganas. Eh, la primera semana, llevamos una semana, dos semanas. Claro, lógicamente... que quieres de repente, esa, un, muy el, deprisa. El, ese, ese golpe contra esos hábitos, pues se nota, bajas ese peso. Pero ¿qué pasa? Que se están generando detrás otros problemas que son totalmente contrarios a la salud y que no son nada recomendables. Eso tiene un límite. Y llega un momento en que eh, tenemos que saber que el cuerpo quiere volver... O sea, el cuerpo rechaza esos cambios y quiere volver a lo que conoce. Por lo tanto, en el momento en que paramos esto, el cuerpo recupera a muchísima más velocidad el peso que tenía anterior incluso se cogen algunos kilos más. O sea, eso está demostrado. Entonces, ¿qué pasa? Pues que hay que tener mucho cuidado con esto, ¿no? Porque son esas dietas rápidas, esas dietas express, eh, son, eh, no son llevaderas a la larga y luego crean otros problemas que, bueno, que puede ser, pueden ser peores que a lo mejor esos tres o cuatro kilitos de más. Por lo tanto, nuestro cuerpo, que es muy sabio, necesita sí. una armonía en exacto, todo. Exacto. Y la alimentación es una de esas sí. eh, de esos pilares fundamentales dentro de, de esa armonía de nuestro sí. organismo. ¿No? Sí. Unos hábitos habituales eh, sí. saludables claro. hacen precisamente que vayas perdiendo peso más despacito, pero seguro y que no vuelvas atrás. Efectivamente, eso es lo, lo fundamental: es no dar pasos atrás. Entonces, cuando haces, lo haces correctamente, sin no, no llegando a situaciones, pues eso de estrés, de que te generen ansiedad eso es muy llevadero, incluso empiezas a, a conocer pues, eh, formas de, de, de alimentarte diferentes y que son muy sanas puedes resultar hasta divertido y ¿no? Que no tienes por qué pasar hambre claro, eso no, no, para nada, al contrario al contrario, hay que hacer cinco comidas al día, pero las comidas correctas Entonces hay que tomar fruta, hay que tomar lácteos, la mejor dieta es la nuestra, siempre lo decimos y es así, es una dieta completa. Pero ¿qué pasa? Que hay que saberla tomar en las cantidades eh, adecuadas y luego no estar demonizando de por sí ciertos alimentos. Yo leía un artículo que hemos leído, por ejemplo, contra la carne, ¿no? Vamos a ver, la carne es la proteína de, de más alta calidad, la carne y el huevo. Entonces eh, lo que sí que hay que evitar es la grasa. Entonces la grasa no nos favorece nada. Pero, y tomarla en la cantidad justa, ¿no? Eso de comer carne todos los días, bueno, pues eso, eso es algo de la edad moderna de, del siglo XX y que ahora ya nos estamos dando cuenta de que hay que desterrarlo, ¿no? Hay que volver a la comida de nuestros abuelos, de nuestros mayores, que era, estaba basada en legumbres, en fruta, en las verduras de temporada y luego de vez en cuando, ¿por qué no añadíamos la carne? El pescado que lo tenemos tan cerca nosotros. Nosotros ...no, pues también es una proteína... ...de muy alto valor, ¿no?... ...si hacemos una dieta equilibrada... En las medidas adecuadas de todos estos ingredientes, bueno, a los 100, años, los 100 años los cumplimos, porque además lo estoy viendo, o sea, no os lo digo teóricamente, ni es algo eh, eh, haberlas venir con esperanza, no, no, yo tengo clientes que están muy cerquita de los 100 años y están viniendo por su comida pero sí que me doy cuenta de la disciplina que llevan a la hora de alimentarse. Claro, a lo largo de toda una vida has llevado unos buenos hábitos y eso, nunca es tarde para empezar, pero nunca, bueno, si lo haces... Nunca de una forma Exacto. habitual mucho sí. mejor. Hablabas de los mayores y hablabas sí. de esos clientes que tienes ya, que van, sí. bueno, rozando ya el centenario, muchos sí. de ellos, que algún día tienes que traernos alguno claro que aquí sí. a que le conozcamos. Eh, tú hoy querías hacer un, un pequeño homenaje claro. precisamente a los abuelos, porque claro. estás viendo que sí. son ellos los que se encargan de ir con los nietos a comprar sí. las comidas, sí. a encargarse de ellos. Exacto. Qué Mira, importantes son los abuelos en nuestro país. Muchísimo, vidas? muchísimo, y además es algo como que es el algo que está ahí pero que no nos damos cuenta y bueno nosotros sí que a nosotros en el fogón en el día a día sobre todo esta semana que los niños no tienen colegio claro. pero los mayores tienen que trabajar Entonces, eh, vamos, estamos viendo un flujo continuo de abuelas y abuelos que van con sus nietos a, a por la comida, ¿no? Entonces, eh, la verdad es que, madre mía, eh, la verdad es que nos, nos, nos alivia mucho, ¿no?, la vida. Y como te comentaba antes, yo veo abuelos y abuelas muy jóvenes porque están trabajando, están en plena edad laboral, igual que sus hijos, y asumen el cuidado de los nietos para descargar a los hijos de eso, cuando ellos también tienen que desempeñar su trabajo, ¿no? Entonces, para mí es algo de reconocer y es algo admirable. Y luego, ¿cómo los, cómo los quieren? O sea, los papás, vamos, no, mira, esto no que tiene grasa, no, esto no que ya comiste ayer. Y los abuelos, conforme entran a las tiendas, dicen, Mira, a ver lo que quieres, pide lo que te guste. Es que es el efecto abuelo. Sí, porque sí. Eh, no, no, no se tienen que encargar eh, de la educación para claro. los padres, pero en cuestiones como, como por ejemplo, esa, la alimentación, sí. de la que sí. saben muchísimo eh, más. Exacto. Bueno, ahí pueden ser unos muy buenos educadores, ¿no? Muy buenos, muy buenos. Sí, sí, y corregir a veces, corregir uh -huh. muchas veces defectos de, bueno, por las prisas, por el día a día, por el trabajo. Los niños ahora sabemos que toman demasiado productos procesados, ¿no? Y entonces ves que con los abuelos eso desaparece. Además, una de las cosas que se ve es que vienen al fogón. No se van a, no sé, a otros sitios, ¿no? A otras franquicias donde sabemos que la comida no es eh, igual, Recién ¿no? La hecha, forma, de forma de casera. cocinar no es igual, Exacto. sino que los llevan ahí al fogón. ¿Por qué? Porque quieren que coman, que coman lo que les guste, pero que coman bien. Ellos quieren estar tranquilos de que sus nietas y sus nietos están bien alimentados. Es que muchas veces queremos que nuestros hijos hagan cosas que nosotros no hacemos. y claro, Claro. Y hay que dar ejemplo pues, precisamente con el ejemplo. Si tú no comes fruta, no pretendas que tu hijo coma fruta. Claro. Si tú no comes verdura, te es cuarto de lo mismo, ¿no? Efectivamente, pues así es. Entonces hacen un ejemplo y la verdad es que pese a que ya eh, los abuelos ya no tienen los abuelos y las abuelas no tienen esa responsabilidad directa de la educación, de, como cuando eh, estás en plena edad de, de criar hijos, ¿no? Entonces eh, sí que es verdad que les transmiten unos valores y unos hábitos que a veces, pues eso por el día a día o incluso por el cambio generacional se han ido perdiendo y con ellos y además eh, nos nos no sé, nos enseñan eh, nuestras costumbres. Porque ellos son quienes, predicando con el ejemplo, nos cuentan cómo han sido siempre las cosas y, y qué costumbres son las de nuestra tierra. ¿Cuánto tenemos que aprender de nuestros mayores? Mucho. Volviendo al tema con el que comenzábamos, con esos ¿Sí? buenos hábitos de cara... Bueno, de cara a siempre, a todos los días, pero especialmente sí. ahora que vamos ya de cara a irnos a la playa. ¿Qué platos nos recomiendas? Mira, podemos, por ejemplo, pensar en llevarnos a la playa a nuestra neverita, ya que cierran pronto los, los restaurantes, y llevarnos claro. algunos eh, tapers que tú también preparas en el fogón. ¿Qué nos recomiendas para llevarnos a la playa o para llevarnos a casa este, este fin de semana? Que tenemos la mona, que tenemos, bueno, claro, tenemos claro, un puente claro, largo por delante. Claro. Efectivamente, ya la mona hay que ir dejándola a un lado. Nos ceñimos al lunes de Mona <risa> que es nuestra costumbre y el resto de los días ya estamos ya en, en, en nuestra rutina pues vamos a comer sano no entonces uh -huh. por ejemplo una ensalada fantasía de las que preparamos nosotros que lleva pasta y te vale como plato completo luego mira hoy por ejemplo tenemos una paella que a mí me encanta que es la paella de chipirones con alcachofas y habas Ay, qué bueno claro ahora la van a declarar bien de relevancia la paella <risa> la paella <risa> sí sí, sí, sí. ¿no? es un plato que está riquísimo Y que un, siempre hay que... Eh, estos platos no, no te puedes poner un, un, un gran plato, ¿no? Tienes que comerte una medida adecuada de plato. Pero eso, acompañadito de una ensalada y una de las macedonias de fruta que nosotros uh -huh. eh, preparamos todos los días, es fruta fresca del día la que tenemos hoy, la que nos llega del mercado, eh, limpia, troceada y bueno, para las personas que están trabajando es comodísimo, ya no solamente como postre, sino como merienda. Yo incluso sabéis que el postre, soy un poco crítica con el tema del postre, ¿no? La fruta deberíamos de tomarla antes de comer o para merendar es ideal porque además así el cuerpo absorbe todos los nutrientes uh -huh. que nos dan ¿no? y en Macedonia que tienes un variado de frutas que te, te dan ya peladita claro. y troceada qué rica uh -huh. claro entonces bueno en cuanto a arroces podemos hablar tenemos un, un, una serie de pastas también y hoy por ejemplo hay está la, la musaca vegana la, eh, uh -huh. perdón la musaca vegetariana vegetariana no me entonces, encanta la musaca pues la vegetariana está Espectacular, porque sabes que la musaca le, le lleva una combinación de vegetal, básicamente sí. es berenjena, y luego le añadimos carne. Uh -huh. Bueno, pues la vegetariana eh, pasamos de la carne y entonces lo sustituimos por todo verduras. Entonces le ponemos calabacín, aparte de la berenjena, lleva la cebolla, lleva champiñón y el tomate, y está de verdad que está riquísima. Qué buena. Mira, lo que decía Arroz, de que van a declarar la paella eh, bueno, pues, como nuestro patrimonio, lo que pasa es que, claro, dices paella y solamente hay una, que es la paella valenciana. Yo hubiera dicho más, arroces, pero claro, así entraríamos todo, Tienes toda ¿no? la razón, y claro. nuestro arroz con costra. Y nuestros bueno, arroces marineros Y nuestros sí, claro. arroz con conejo y caracoles ¿Dónde se queda? Claro que Solo sí. la paella, mmm, ahí han fallado un pelín sí, sí. <risa> bueno, la verdad es que Pero sí. la paella Tiene distintas formas de hacer ¿no? Claro, no, entendemos, fijaros no, La paella Mira. valenciana es la paella valenciana La pero, que lleva el garrafón, la que, que lleva la el paella? pollo sí. La paella es la cazuela Exacto La, la, que la paella le llamos, es claro. la cazuela La llamamos paellera, pero realmente se llama paella sí, Efectivamente Pero la que se le reconoce como paella La valenciana es solamente es esa la que lleva el garrafón, la que lleva las bajo claro, que lleva el pollo, ese combinado de paella valenciana, mm. y además los valencianos no admiten otra cosa como paella. Sí. <risa> pues yo los sí, nuestros están mejores. Los nuestros están mucho más buenos. De los mejillones, la gamba. ¡Uy, qué hombre, bueno! Qué buena, un caldero, sí, sí, sí, sí. un arroz de caldero, un arroz de marisco, un arroz del señoret. Claro que Vamos, sí, es Será es por sí, arroces. Claro. Será exacto. Y con verduras ahora de invierno. Bueno, que se me está haciendo la boca agua. Por Ay, cierto, sí. ¿cómo va la <risa> campaña que habíais iniciado? Rápidamente, ¿cómo va la campaña? Y ahora está a punto de acabarse ya ese sí. plazo hasta el 15 de abril de restricciones. ¿Qué va a pasar a partir de ahora? Bueno, pues eh, ahora se abre una nueva etapa. Esperamos que se abra con el impulso que se le está dando a la vacunación. Por supuesto, la esperanza es en que vaya la campaña de vacunación vaya bien y no se frene. Porque en ello, en ello nos va eh, el gran parte de la economía. ¿no? Una uh -huh. economía que en hostelería está exhausta. O sea, que ya está el límite, parece que ya es como que, bueno, pues ahora han habido unas ayudas, ahora se pueden abrir las terrazas, vamos a ver, hay muchísimos negocios que no han podido abrir y cada día están cerrando. ¿Por qué? Porque, por eso mismo, porque los negocios están ya exhaustos. O sea, ya hay que empezar a, a tener un poco de miras con estas cosas y teniendo en cuenta que tenemos una muy buena situación sanitaria, teniendo en cuenta... Que no es la, se ha demostrado que no es la hostelería del, uno de los focos de transmisión, porque se, tiene, se está cuidando mucho todo esto. Vamos a ver, eh, vamos a dejar que las personas trabajen y que ganen la vida y que re, vayamos recuperando un poquito. Fíjate cuando se empezaron a abrir las terrazas. Eh, qué sensación ¿no? Ya de vida. claro, claro, entonces, eh, por supuesto con responsabilidad, si es que hay algo que, que no se puede, eso es irrenunciable, lo que no está bien es que porque se pida que se flexibilicen las medidas para que las personas puedan trabajar y puedan salir adelante, se, se diga que la hostelería es irresponsable, eso es un canto, ¿Eh? En defensa de unas medidas que, a las que nosotros desde luego no estamos de acuerdo, no estamos conformes y se ha criminalizado muchísimo la hostelería con todo esto, ¿no? Entonces queremos decir que la hostelería es responsable, que queremos muchísimo a nuestros clientes, que los protegemos con todas las medidas, pero que necesitamos trabajar. Claro que sí, y en eso estamos, en que se solucione todo muy pronto. Volveremos el jueves que viene con Nieves Gil con nuestra experta en gastronomía y nutrición, la directora del Fogón Ilicitano que siempre nos cuida también desde hace 25 años, hasta la semana que viene. Hasta pronto. 101.4 Teleelch Radio Marca.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 All right. <laughs>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 37091513.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 Pues queda dos minutos para llegar a las 11 en punto de la mañana. Nuestra compañera Rosa Luca ya está preparada y nosotros ponemos el punto final después de este rincón gastronómico y lo hacemos con música. Volvemos mañana viernes, 9 de abril. Hasta entonces. De un tiempo perdido, esta parte esta noche ha venido.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 maar puede que te encuentre últimamente, gezien? me confundo con la gente, sentimentalmente nuestro por ahora, is niet zo dat ik je niet meer zie. Het is niet zo dat ik je niet meer